10 de la mañana, 35 minutos. Y tenemos una buena noticia porque los amigos de la Cooperativa de Fotógrafos Sub van a editar en papel, van a editar en libro las fotos de 19 y 20 de diciembre de 2001. Fotos históricas para todos nosotros y nosotras, fotos que hemos utilizado miles de veces para ilustrar sensaciones, fotos que nos emocionan cada vez que las vemos, fotos que son parte de un recorrido histórico de los últimos años de historia argentina, de esa historia argentina que nos toca protagonizar. Y estamos muy contentos de que todo este material pueda. Formar parte de un libro porque a través de un proyecto por idea me ya han conseguido la financiación a tres días del cierre. Nosotros habíamos cerrado la invitación con ellos para decir: apuntemos los últimos días a que toda la gente que escucha La Mar en Coche ponga su pesito para que pueda salir el libro. Y resulta que llegamos tres días antes con ya el dinero juntado para poder editar este material. Está aquí con nosotros Nicolás Pustomí, integrante de la cooperativa Sub. Nico, bienvenido a La Mar en Coche. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, muy lindo poder tener ya el dinero para poder hacer este material y hacerlo además con una cooperativa amiga, con una fábrica recuperada como es c h i l a v e r t para que haga el cuidado necesario de un material así, ¿no? Sí, creo que lo que nos faltaba justamente era cerrarlo acá con esta entrevista. Nosotros, como que le poníamos bastante cuidado, tratamos á b de que el, sea coherente todo el proyecto. Por eso, que la idea de hacerlo a través de IDAME e o al menos de un financiamiento colectivo. Que sea un libro、eh, que sea accesible, un, un libro fuerte, lindo, pero que sea un libro accesible, que sea bueno a través de. No sé, que cierren un poco todas estas. Estas, estas ideas para que el contenido del libro también se sostenga un poco en lo discursivo. ¿no? Uh -huh. Nico, o n son fotos históricas para quienes quieran verlas. Pueden ingresar a la página de Sub, también buscar en Facebook, que ahora están compartiendo varias contando este proyecto. Pero es interesante que nos cuentes cómo fueron esos días para ustedes,、eh, tan de germen aparte de lo que después la cooperativa terminó siendo hasta el día de hoy. n o Sí, decir, nosotros en, en Sub siempre decimos, o sea, nombramos el. El mes de diciembre y esos días en particular, como el momento de eclosión de, Zoom, ¿no? de nuestro nacimiento, como que el 19-20 nos, nos parió de algún modo, ¿no? Porque de, la herencia de, de esas jornadas, los modos de. digamos, todo lo, lo que fue gestando, nos, no, nos marcó mucho, nos marcó a fuego en, en, en todo lo que somos ahora, ¿no? Entonces, nos gusta decir eso, que somos hijos del 2001, ¿no? Y entonces, en particular,、eh, incluso b u e nos n o fuimos conociendo en las calles en ese momento, ¿no? en, el, en esa jornada retratando lo que pasaba en las calles, es ahí donde nos fuimos conociendo varios de los integrantes de Sub. Así que para nosotros es, es realmente el momento original. ¿no? Y、eh, te cuento: bueno, este libro es el primero de, de la editorial de Sub. Entonces insistíamos que también sea ese. Por justamente ese, ese lado original, ¿no? de, de su vez, como nuestro ensayo es un, como una declaración de principios de algún modo, ¿no? es, es el, el lugar de, desde donde miramos, qué miramos, cómo lo miramos. Sí, la, las imágenes siempre muestran un poco la, la visión de un manifestante, ¿no? son imágenes bien distintas de lo que se ve del 19 y 20, porque están como muy metidas adentro. ¿no? Es, es, Una, un, un manifestante, un participante, ¿no? Era el modo en el que,、eh, que, se, que, que retratamos los procesos en, ese, en esos momentos. De hecho, ahora que decís esto, pienso que hay muchas imágenes donde la cámara está casi al nivel del piso con una persona tirada, por ejemplo, mientras es golpeada por la policía o estando herida, y la cámara está como casi al ras de ese asfalto en varios, varias de las imágenes que forman parte de. ...de Lo que va a ser ahora un libro. Y pensaba también en la dificultad, y preguntarte cómo fue para vos el 19, cómo fue el 20, la dificultad entre ser un manifestante y estar con la cámara o manifestarse con la cámara. Pero en qué momento tenés que guardar la cámara y correr, en qué momento tenés que ir a auxiliar a una persona, cómo se decide el seguir laburando o el dejar la cámara por momentos. Esas cosas cambiaron un poco ahora con lo digital. En ese momento,、eh, nosotros participamos mucho de, de, de medios. Eh, populares, sociales, alternativos. Y en general、eh, había poco registro de lo que acontecía. Entonces sentíamos cierta responsabilidad para conectar con la cámara y, y estar ahí tratando de, de aportar más desde ese lugar, ¿no? desde la difusión, la imagen, de tratar de dar una imagen de. Incluso de alimentar el propio movimiento con imágenes que sean diferentes de las que producían los medios, n o era como un poco reapropiarse y construir esa imagen para adentro. Era importante vernos lindos, vernos fuertes, vernos solidarios y que las imágenes transmitan eso, n o porque muchas veces,、eh, pienso en los movimientos desocupados, las asambleas populares, se, se destacaba sobre todo como la violencia, n o un poco la, la línea de fuego、uh -huh. y nosotros queríamos c o mostrar m o los otros procesos. n o Entonces, en ese momento,、eh, íbamos a las, a las manifestaciones, íbamos a cubrir, medio como bomberos, de, en cada represión, en cada desalojo, corríamos y fotografiamos. Sentíamos que ahí estaba nuestro rol.、Eh, hoy día es, es un poco diferente porque hay como mucha, muchas cámaras, ¿no? Entonces, ese, ese trabajo de registro, quiero llamarlo así,、eh, medio que ya está un poco cubierto. Entonces, para los fotógrafos, un poco nos liberamos de ese peso. ¿no? Uh -huh. Pero en, en aquel entonces había esa idea. Si te fijas, muchas las fotos de ese momento son todas fotos en blanco y negro. ¿no?、Uh -huh. Nosotros, cuando hablamos de diciembre, le damos una, una explicación conceptual, bueno, de estética. Pero ahora pienso, en realidad eran imágenes blanco y negro, porque el blanco y negro era lo más barato, algo que podíamos hacer nosotros solos. Y lo podíamos hacer en el acto, ¿no? Porque、uh -huh. era importante llegar, revelar y escanear y, y subir a i n d y m e d i a al Internet, como para difundir esa. Entonces, ahora está la explicación、eh, medio estética y conceptual,、uh -huh. pero también está, digamos, que había una cierta urgencia, ¿no? ¿Cuál es tu preferida de esta colección de diciembre que va a formar parte del libro? Yo después te voy a contar la mía, que es la que、ah. usamos habitualmente para ilustrar los 19 y 20. A mí en particular, digamos, estas imágenes、eh, hicieron mucho a mi identidad como fotógrafo. n o Era un momento donde b、bueno, u estamos n o e c o muy o m i n s p i r a d o s en fotógrafos documentalistas muy tradicionales. n o Yo veo c o mucha o m influencia de Cudel, de Cartier-Bresson. Es algo que después, como que, de alguna manera, lo fui superando. De hecho, el libro ahora sale, sale ahora para los 15 años.、Uh -huh. Es una e f e r m e r a y También pensamos que está bueno reflexionar sobre lo que pasó el 19 20, ahora, hoy día, con, con Macri en el gobierno, con tantos palos, imágenes de esa época que se repiten. Hablamos del verdurazo, hablamos de la represión en el puente p u r d e d ó n que son imágenes que de alguna manera ya las vimos, ¿no? Pero a mí en particular. No sé, en un momento había quedado medio bloqueado con lo que había pasado ahí, ¿no? Como que me. Estaba medio traumado. En Sub siempre me decían, yo hablaba mucho del, del, del 19 20, de lo que se gestó en ese momento, me decían, bueno, pero eso fue hace 10 años, 15 años. Así que el libro de alguna manera me va a servir un poco para exorcizar eso, ¿no? Esas imágenes <risa> ahora van a estar en el libro y me las voy a sacar de encima un poquito. Entonces no hay una imagen en particular con la que me quedo. El libro justamente trata de como crear un clima, ¿no? Es diferente. Ya ahí el hecho de hacer un libro te da la posibilidad de un relato más lento y de construir、uh -huh. esa estética. Entonces apela más a, a lo sensorial y más a, al clima, ¿no? a la atmósfera, una palabra que le gusta mucho a los fotógrafos, ¿no? como、sí. lo sensorial, la atmósfera. Sí, es verdad que también hace justicia un poco el libro en ese sentido de poner todo junto en ese relato. De todos modos. Esa de los adolescentes caminando hacia el futuro, él con un palo que se les nota que tienen, uno les ve la nuca, n o pero que están con un pañuelo atado, digamos, para los gases lacrimógenos y demás, sí, sí. es como muy emocionante y muy simbólica de esos días, sobre todo ver a dos pibes jóvenes como en ese andar suelto por la calle, con la ciudad prácticamente devastada, pero renaciendo. De algún modo es una. Belleza importante que se ve ahí. Bueno, Pensaba... lamento decirte que esa foto no quedó en el libro. No lo puedo creer. <risa> Qué injusticia. Sí, fue, fue una gran discusión, pero justamente esa tenía como un tono un poco diferente,、Ajá. más esperanzador, y el libro es más oscuro. Mira. También en el libro hay muchas fotos nuevas, digamos. Fuimos realmente, o sea, volvimos al material crudo、mm. y encontramos algunas imágenes que, que cuando teníamos esa edad, no sé, yo tenía 25 años, ahora tengo 40, tengo mis, mis elegidas. Y hoy son distintas.、Hmm. Esa igual va a ir en póster, es una que va a acompañar el libro, pero no, no está en el e o está en el e n a y o e s t á bueno. Justo cuando comentabas recién、eh, lo de vernos bellos y fuertes, de algún modo dentro del campo militante y demás, pensaba en Sandarido del Andén, otro gran ensayo que han llevado adelante desde Sub, donde uno de repente vio a tantos compañeros y compañeras que se s u e l e cruzar en movilizaciones, en marchas, en actos, y de repente ilustrados de una manera este, que. Que se los vio con una fuerza que uno les veía quizás metafísicamente, ¿no? pero、sí. de repente han logrado ilustrar eso. Pienso en Marcial del MTD, por ejemplo,、claro. de repente ilustrado casi como un héroe en su entorno.、Digamos. Es realmente impactante lo que pasa cuando se le da esa entidad, esa fuerza a un militante. Sí, encima, bueno, eso fue una alegría, digamos, en el, el frente. En ese momento hicimos ese trabajo para una, una bienal. De, de arte que, es, que, en, que se desarrollaba en Cuenca y ganamos la final con ese trabajo. Así que repartimos un poco el dinero. Y la buena noticia es que la, el MTD usó el dinero para imprimir las fotos.、Bueno. Entonces sentimos que era justamente una imagen, unas imágenes, un relato que ellos se apropiaban y que les servía a ellos para construirse desde ese lugar, ¿no? de, como con mucha fuerza y dignidad. y Ahí se hablaba de, de Darío, de, no desde el lugar más místico o como un mártir, sino. Eran las expresiones más vitales, n o la gente que lo recordaba a través del laburo, de, va, del trabajo, del arte, del, de la lucha, de lo místico. Bueno, Mabel está ahí también. Entonces nos gustó que, que sí, que sirvan para adentro. n o、e、Incluso nosotros teníamos una, teníamos una imagen de Darío、eh, cuando nos acompañaba ya por, por Monte Chingolo, ahí en el Barrio de la Fe. Y esa imagen la fuimos cuidando mucho, digamos. No es una imagen que dimos a los medios o que, que fuimos repartiendo para que ilustre la, la masacre de Avellaneda, sino que era una imagen más como interna, ¿no?、Mm. Que de hecho, bueno, ellos la usan, no sé, Alberto la tiene en su casa. Y es una imagen que, que nos gusta y que nos gusta preservar, digamos, ¿no? Son, a veces son, son cosas que, que, que son, sí, más para. Para compartir con los compañeros. Nico decía: ya no tenemos el peso de tener que estar en el instante, que lo digital, la cantidad de cámaras que hay en cada celular incluso, ya cumplen con lo testimonial, con tener el archivo de lo que está sucediendo en algún lugar. Sin ese peso, ¿la Cooperativa s u b qué? Digamos, ¿Hacia dónde se camina cuando no está esa urgencia? Y eso es,、eh, es interesante, justamente. Entonces, ¿eso te, te da la libertad? Y el espacio mental para, como para la reflexión y a veces para, para cuestionar, ¿no? usar la fotografía y usar los elementos de la fotografía, la, de la fotografía documental, hablo, ¿no? eh, para, para buscar o las razones o algunas puntas que, que sirvan a, a la reflexión. ¿no? no sé, nosotros el año pasado,、eh, hace no, tres años atrás, hicimos un trabajo en un country, ¿no? en un barrio cerrado, sobre una familia. Eh, muy adinerada que vivía ahí. Es un trabajo que en su momento era bien distinto de lo que hacíamos en Sub y que vimos que generaba justamente、eh, tenía un efecto medio de indignación. ¿no? Nosotros n o hacíamos muchas fotos de denuncia o, o, medio, como que tenía esa intención de mover el piso de, o de,、no、sé, de hacer que la gente se mueva. Y al final, ese trabajo en los c o u n t r i e s fue uno de los trabajos que, que más. Eh, más político n o en sí, que generaba como ...sí, indignación, tengo ganas de usar esa, esa palabra. n o Entonces,、eh, bueno, nos permite un poco eso: no No tanto retratar los movimientos con los que sentíamos empatía, sino otras cosas, n o O entrar al borde y trabajar sobre el borde y sobre、eh, el cotidiano de los pacientes, y no sobre la represión, que lo vemos e h cuando pasó.、Eh, b u En o esa jornada donde bueno, le pegaban a los pacientes, le, pe le pegaban a, a los médicos, esas imágenes se vieron tantas veces que casi te diría que ahora mostrarlas más sirve a anestesiar aún más la mirada.、Mm. Entonces es más importante mostrar al contrario el, el cotidiano y mostrar a las personas, y eso permite que uno realmente vea que, son, que los pacientes que están ahí o que la situación del borda pasa por las personas y que son, hay derechos vulnerados ahí. Eso es curioso, ¿no? Porque. La cooperativa subconstruye un relato, no solo un relato, sino una organización hipercolectiva, con muchas discusiones en torno a la firma, por ejemplo, la firma colectiva, la firma individual. Hay una tendencia también a la liberación de los contenidos y demás, y sin embargo, muchas veces a la hora de querer generar、eh, un impacto, una reflexión a través de una imagen, se busca la singularidad de la persona. ¿no? Digo porque en radio muchas veces nos pasa lo mismo: que buscamos la firma colectiva del medio, no firmamos lo que hacemos, es colectivo la tribu y demás, pero cuando vamos a poner a alguien al aire, decimos, vamos a entrevistar a tal, y esta es la voz que queremos escuchar. Para determinada fecha, ¿no?、Claro. Como una tensión ahí entre los、sí. modos organizativos y el efecto de, del enunciado.、Digamos. Yo creo que son recursos narrativos que sirven para, para como sentir empatía o para, para de repente lograr una identificación, ¿no? En el caso del Borda, si uno muestra como personajes medio abstractos, uno no, no logra del todo darse cuenta de esa necesidad de. de, esa necesidad de De buscar una solución. En vez que si uno lo muestra a Jagger, por ejemplo,、hmm. o mostras a otros personajes, eso genera en el espectador, sí, una gran empatía, ¿no? O al menos alguna sensación de que muy corporal, de que hay una persona ahí, sí. Nico, llega el libro al aniversario para el 19 y 20, estos 15 años. Sí, porque digamos, ya estamos entonces en 130% casi de la campaña, eso. Es algo bueno porque también el libro se ve mejor, va mejorado en la calidad y vamos a poder como darle algunos lujitos que no estaban previstos. Y ya para el 17 de octubre tenemos la fecha para entrar en imprenta, ¿no? Ahí en c h i l a ver. t Yo estoy ahora alargando ya una idea, me que es para que incorporen la foto que quedó afuera del libro,、no. así que se está juntando plata para agregar un anexo al final con esa foto que han decidido dejar afuera. Nico, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias, Diego. Nico Bustomí es integrante de la Cooperativa de Fotógrafos Sub, que está editando el libro diciembre con las imágenes del 19 y 20, así que en poquito tiempo lo tendremos por aquí para disfrutarlo y ustedes lo podrán tener en su casa para tener esa porción de un relato. de la historia.